Los residentes montaníos, o digo los residentes potosinos se dedican mayormente al comercio. Muchos son uh, agropecuarios, como es uh, el agropecuario que tiene la fábrica de aceite en, al lado de Okinawa, es uno de los residentes potosinos también, y la mayor parte, si usted se pasa por el mercado Germán Moreno, el 70% de los que venden el Germán Moreno y la avenida Barrientos son potosinos. Ellos se dedican solamente a trabajar. Yo muchas veces los he visitado, les he dicho, y ellos me dicen, queremos trabajar. Y yo creo que sí, tienen toda la razón, porque al fin y al cabo, con el trabajo se agranda nuestra parte. Y lo que yo recuerdo cuando vine, en la década del 78, porque yo vengo desde el 78, no habíamos tantos potosinos y Montero era muy chiquito. Llegaron los potosinos y creció bastante. Son los potosinos los que aportan muchísimo aquí a esta comuna y de eso nosotros estamos muy orgullosos porque como potosinos estamos aportando. Nosotros los potosinos aún todavía practicamos y seguimos con las costumbres porque somos querendones de nuestros orígenes. Y mientras nosotros vivamos vamos a mantener el origen las raíces de nuestra, de nuestra tierra y nuestra cultura. Por eso somos orgullosos de los charangues y toda la cultura. Tenemos diversas actividades culturales, son muchas las clases, ¿por qué? Porque por cada provincia hay una especialidad y eso nadie lo tiene en cierto modo en todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, los platos típicos que existen en toda Bolivia nacieron en Potosí. Ahora, el sombrero que llevan los cochabambinos, que es el sombrero de copa blanca... También era potosino, simplemente los cochabambinos se la, la hicieron suya. Otro de los platos que también es en la gastronomía, muchos platos Sucre, Cochabamba y Oruro, se han traído la gastronomía potosina. Es todo el origen potosino que a toda Bolivia se ha, se ha diseminado y acá en Montero y en el oriente también lo tenemos. Esa es la ventaja que tenemos nosotros los potosinos, que estamos sembrando en todo Bolivia y que siempre vamos a ser muy orgullosos de ser potosinos.